Hola, soy Rodrigo. Hola, soy Elena. Os acompañamos ahora en Radio Alama en Internet. Pues sí, vamos a comentar una crónica que hemos visto publicada en Alama.com. Trata sobre el, el 16 Festival Infantil de Alama. Eso es. Una noche, ¿eh? Muy especial, la del pasado 1 de agosto. Muy especial, sí. Y además, fíjate, una crónica que firma Daniel Sánchez Martí, un chaval joven que se estrena colaborando con Alama.com. Así que, bienvenido, Daniel. Bienvenido. La verdad es que fue una gala estupenda, ¿eh? Se notó mucho el trabajo de todo el mes de julio de Los Monitores, de Daniel y Cristina. Se notó, se notó la dedicación. El festival, eh, bueno, arrancó con los más pequeños. Me acuerdo de Abril Romero, cinco añitos solo. Cinco años. Y junto a sus bailarines nos recordó a la mítica María Figueroa, Qué arte tuvo. Es que bueno. Y oye, hubo momentos muy, muy divertidos. ¿Te acuerdas de la actuación de Raquel? Hombre. Con el baile del gorila de Melody. Esa. Pues lo mejor fue que de repente en medio de la canción... ¡Pum! Apareció un gorila en el escenario. Fue tremendo. La gente se volvió loca, de verdad. Fue genial. Pero bueno, no todo fueron risas, ¿eh? También hubo interpretaciones que, uff, tocaron la fibra sensible. Totalmente. Marta Tirado Martín cantando esa de Antonio Orozco Entre sobras y sobras me faltas. Puso la piel de gallina a todo el público. Se notaba, ¿verdad? El sentimiento. Muchísimo. Se palpaba en el aire. Y también tuvimos auténticos viajes musicales, ¿eh? Por un lado Marcos Maldonado Romero, que además fue el ganador. El ganador, sí. Nos llevó directamente a mi gran noche de Rafael con una energía impresionante. ¡Qué fuerza! Y por otro lado, María Negro, que recuperó el antes muerta que sencilla de María Isabel. ¡Qué momentazo también! Puro desparpajo. Demuestra que hay canciones que, bueno, marcan a distintas generaciones, ¿no? Desde luego. Y la variedad fue fue una tónica general, creo yo. Sí, mucha variedad. Escuchamos éxitos internacionales. Lucía, por ejemplo, interpretando a Bruno Mars. O Carla Olmos, que se atrevió con Benson Boone. Que no es fácil, ¿eh? No, no. Y, claro, no podían faltar los ritmos más actuales. Estuvieron Martín y Susana con temas de Carol G y Rosalía. Un repertorio súper completo, la verdad. Y, eh... Un momento también muy bonito fue la canción grupal. ¡Ah, sí! Caminando por la vida. Con Daniel acompañando con la guitarra, todos los niños participando. Muy chulo. Muy emotivo. Y además tuvimos las actuaciones especiales, ¿recuerdas? Elena Negro, la ganadora del año pasado. Cierto. Y los propios monitores, Cristina Valderrama y Daniel Sánchez, que, oye, demostraron que ellos también tienen mucho arte. Que valen para un roto y para un descosido, como se suele decir. Exacto. Y bueno, tras disfrutar de todas las actuaciones, llegó el momento, ¿eh? Decisivo. El momento de los nervios. El jurado deliberó se sumó el voto del público, que contaba 50% cada uno. ¿eh? Mitad y mitad. Para elegir a los ganadores de esta decimosexta edición ya. Pues, el tercer premio fue para esa actuación tan motiva de Marta Tirado Martín. Muy merecido. Un reconocimiento a su sensibilidad, la verdad. El segundo puesto se lo llevó Carla Olmos Hernández, que nos conquistó con su voz interpretando a Benson Bone. Menudo talento tiene tan joven. Muchísimo talento. Y el gran triunfador de la noche, el ganador del 16 Festival Infantil de Alama fue Marcos Maldonado Romero. Marcos, y que, enhorabuena Marcos, y bueno, también Carla, a Marta y por supuesto a todos los niños y niñas que participaron. Felicidades a todos, de verdad, lo hicieron fantástico. Y para cerrar la noche, ¿qué hicieron? Pues los tres ganadores volvieron a subir al escenario. A repetir sus actuaciones. Exacto, fue el broche de oro perfecto para una gala llena de talento de aquí. Aquí. Talento local. Una noche para el recuerdo, sin duda, y muy bien reflejada en esa crónica. Y con este buen sabor de boca que nos dejó el festival, nos vamos despidiendo por ahora. Eso es. Seguimos aquí, preparando más contenidos, más información. Juan Cabezas ya nos está mirando desde el otro lado del cristal, como diciendo: venga, venga al lío. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Radio Alama en internet y alama.com. Información para compartir.